Acá la estación, en diciembre, hemos conseguido que se le cambie el nombre, que se la ley. Si bien nosotros la rebotizamos en el primer momento, hemos logrado eso. Eh, y son cosas que uno dice, bueno, tuvo un sentido la vida, no ha quedado en el olvido, ¿no? Me interesa un montón de casos y de cosas que quedan como si nada, ¿no? Hoy nosotros, eso por un lado, por otro lado, pesa, ¿no?, esta impunidad que genera que solamente de ese día de de matarlo a la Liga Maxi, de que haya 33 días de bala de plomo, que haya metido en asiento compañeros, con todo el discurso de guerra que estuvo el gobierno, con todo el discurso posterior de denunciarnos. Eh, todas esas personas que idearon este plan del 26 de junio están libres, están en las sombras, pero están libres, ¿no? Algunos reciclados, otros con masa, como Dualde, Aníbal Fernández reciclado en el gobierno kirchnerista. Algunos muertos impuros ¿no? Algunos muertos que cada uno puede pensar, bueno, si hizo justicia. No, eso no es justicia. Eso no es justicia, ¿no? Sabiendo que esta lucha no no no no es extraño para nosotros, no nosotros sabemos cómo como la justicia, sabemos quiénes somos nosotros, sabemos lo que el 26 de junio significaba, el 26 de junio era disciplinar la protesta social, veníamos de una crisis del 2001, veníamos de, de, de en una semana siete presidentes y dónde vino para disciplinar el eh, salió el tiro por la culata se conocieron las fotos las organizaciones salieron a a responder ante eso no el discurso que tuvo Felipe Solá de recibir a a, a Panchoti y después la vuelta el discurso lo que dijo Dualde de la, la el, el adelanto de elecciones de Dualde no son cosas que no son gratis el juez dijo como denunciamos la semana pasada como realmente hemos denunciando hace 12 años pero la semana pasada más revuelo porque dijo estar con la causa abu eh, dice que no tiene que no tiene elementos para inculpar las baldes. Hay cruces llamadas entre los, entre los policías que están armando acá reprimiendo, Panchotti y, y compañía, con la CIDE, con la Casa Rosada, todo cruce llamado en triángulo, mientras estaban reprimiendo, mientras están sacando a Darío acá y a Maxi. Eh, Soria declaró el juicio de Fanchetti Acosta que el gobierno dijo así, no dijo así, que iban con peligrosidad, que la clase media y los piqueteros se están uniendo. Después la palabra del difunto Soria, que murió sin haber sido juzgado, como nosotros exigimos.